De de y ¿Y ¿Sí、Así es, pues,、bueno. buenas o b u e n tardes, queridos amigos, auditores、bien、y h o y Muchas gracias. El, el Surel, el de Valdivia, de <risas> ya dejé Valdivia hace años, ya pero sigo siendo valdiviano. Cada día, como reencontrándome con mis raíces y mis amigos del colegio, Mi... Oye,、eh, Cuenta. Y, y cambió la temperatura. Tenemos frío, como tiene que ser. Si, si imagínate, si no hubiera estos cambios de estaciones. No habría el espacio para que la naturaleza se, re, se reinicie. Hoy día hay que tener mucha atención y e s t a r muy crítico de lo que escuchamos en los medios de comunicaciones. Es normal que en esta época llueva, ojalá llueva más. Es normal que en el sur. En Valdivia piensa, cuando yo era niño, y si alguien que era de Valdivia está escuchando, ahí llovía todos los días, todo el día, una semana, sin parar de llover. Y no esta lluvia. Suavecida, lluvia, lluvia, con viento temporal, delicioso. Y el refugio era lugar, por la casa, hay calentitos en la casa, los hermanos. No, la salamandra. En esa época no, se usaba mucho la cocina, leña antes para cocinar. Se aprovechaba el fuego para cocinar, para hacer pan, para secar mamita, la ropa. Tu mamita, tu mamita.、Mi、madre, claro.、Sí. Y ahí nosotros crecimos, pues en ese ambiente, yo me acuerdo que me iba a acostar. Y a veces pasaba la plancha por la cabecera o por el colchón y salía vapor, humedad. Todo era húmedo. Y ahí vivía, s i vivía uno. Yo me acuerdo que iba al colegio, no había micro con la cantidad que hay ahora. Iba corriendo por, lo, por las cornisas y llegaba al colegio mojado hasta el pecho y de las piernas los mulos s para abajo, mojado los zapatos haciendo burbuja. s Y así estábamos, los 45 compañeros de curso. Eh, tú de la parte de achadel m i r a b a hacia adelante y le salía vapor por, por, por la espalda Qué sacrificador más, ¿no? Así, pero no, no nos enfermamos á b fíjate ahora de ese grupo de, de ese curso mío、eh, 43 de los 45 todos entramos a la universidad la mayoría salimos adelante con los estudios obviamente y dos que no entraron a la universidad se dedicaron a al, al campo que los papás tenían fundo eran alemanes Así que yo no. Hoy día escucho cuando ponen toda la parafernalia, que incluso te ponen el mapa, el mapa de Chile en rojo por el cambio climático. En lo personal, ¿eh? y esto yo no quiero debatir con nadie, yo no creo en el cambio climático, soy de los que no creo. e m s Lo que está pasando nomás es, son los típicos、eh, saltos que tiene la Tierra, distintos cambios, de distintas épocas, como lo、no、han h a b i d o por millones de años. Efectivamente, nosotros somos un, un, un ser que si fuera un día, un día en la Tierra. Habríamos aparecido el minuto 2359 del día. En ese minuto apareció. Claro, recién, estamos recién llegando a este nada, planeta. A nosotros.、Claro. Y somos las cucarachas que más daño le hemos hecho a Preda. Hemos deforestado el planeta a grandes ratas. ¿no? Pero el planeta resiste. ¿eh? El planeta, para, según muchas visiones、eh, filosóficas, incluso religiosas, el planeta es como una célula viva. El planeta tiene el centro energético. Está como una célula. Y yo lo encuentro bastante razonable y lógica desde, mi, desde el punto de vista que yo, como soy del mundo de la informática, sistémico, ingeniería,、mm. eh, entonces pareciera que el universo a su vez es un organismo vivo. Por la información sí, claro, que yo,、sí. yo tengo, claro, el, el universo está lleno de vida y hay muchos planetas habitados y acá todavía estamos pegados en que seremos los únicos. Esa visión narcisista que tuvo el hombre, sobre todo influido por sus líderes religiosos, que el hombre era el rey de la creación. Para mí, el rey de la creación es la abeja. La abeja tiene el mismo sistema de vida hace millones de años. Han encontrado panales de abeja fosilizados con más de 64 millones de años, con el mismo tipo de estructura hexagonal. Sus su panales, la miel, imagínate la miel de 64 millones de años, Juan Carlos. Qué sabor tendría. i e í b s t á fosilizado. Así Oye, que no.、Eh... Si no fuera por esos 23 grados que tiene la inclinación de la Tierra, no tendríamos l n a estación. Y ahora uno se pregunta, ¿y cómo? Si ¿Cómo? no fuera por la Luna, tampoco tendríamos, porque Iba, iba a decir eso, madres... iba a decir eso. ¿Cómo tener 23 grados, a 23 grados la Tierra?、Eh, ¿Quién la chocó? ¿Quién la dejó en esa, esa distancia? Y la distancia que tiene la Tierra a la Luna. Se supone que al comienzo la Tierra, la, de la Luna, estaba más cerca, y a medida que se fue alejando. Fue、eh, manejando el tema de las mareas, dejándolas estructuradas y, y, y de alguna forma orientando el clima que tenemos. Esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Pero lo puntual que te quiero preguntar:、eh, ¿estamos preparados para adaptarnos al invierno? Hoy día estamos en una campaña del virus incicial, influenza. Mira, ¿Qué nos podía hablar de eso? Mira, todos los años, históricamente Chile, siempre en esta época, y más aún en Santiago y en otras ciudades por la contaminación ambiental, Hay muchas irritaciones con el sistema n a s o f a r i n g e o enfermedades respiratorias que son tradicionales. Y esto se ocurrió ya en el hemisferio norte hace un año. Entonces es un ciclo. Históricamente en Chile siempre han muerto alrededor de 3.000 personas, que son las que tú sabes que la gente nace y muere. Y hay personas que no pasan el invierno distintas razones. hay.、Eh, ojalá pudiéramos vivir muchos años y con una vida calidad. Pero mirando los números, simplemente、eh, es un ciclo que se repite todos los años. Ahora,、eh, ayer escuchaba yo unos análisis de las cifras, las estadísticas del Ministerio de Salud, y este año todavía no se ha llegado al número de muertes normales que se producen en esta época todos los años. Se atribuye a las campañas de vacunación, pero, ojo con eso, las campañas de vacunación este año no han tenido el volumen que se esperaba tener. Sí, efectivamente. La gente no se está vacunando. Por otro lado, los virus, no, y esto estoy refiriéndome a médicos y virólogos que saben mucho el tema, no necesariamente los virus cambian de un año para otro, siempre cambia el virus. A veces las cepas se mantienen por dos, tres o cuatro años. Va a depender mucho también de la forma en que sí, la gente mira, mira, mira, enfrenta esto. Sí, está, está. Está. sí, está, es que hay una transmisión par, paralela acá. Entonces hay que ser tranquilos, no hay que estar、eh, agarrando el pánico. Si usted quiere una alternativa natural para protegerse de, la, de las cepas de la influenza que hubo en el hemisferio norte este año y el año anterior, hay unas vacunas homeopáticas autorizadas por el Instituto de Salud Pública, con resolución y d o d Y usted la puede encontrar en la farmacia NOP, que aquí está en Puente Alto, José Luis c o Y al frente está la farmacia Rocky, que también es homeopática. Una vacuna homeopática cuesta a l orden de los dos mil pesos. Son los microglobulitos que se aplican debajo de la lengua. Hay que comprar cuatro dosis.、Eh, las que hay acá en k n o p y en la Rocky son, se aplican uno cada semana. Por ejemplo, usted parte hoy día, mañana es eh, miércoles. Eh, en la mañana, en ayunas, se toma su primera vacuna, lejos de la cepillada de dientes. Y usted está aquí,、eh, utilizando una protección sin necesidad de que le metan nada a la piel, no le pinchen ni le metan cosas ahí, nada. Una... La influenza es real, sí, pues, el、eh, virus es real,、eh, el virus igual, s esencial i ataca a los niños y la gente que se ha muerto, gente. Claro que sí, p u e s si no estamos diciendo lo contrario, lo que pasa es que、eh, es un virus peligroso, siempre ha existido y se pone más virulento, sobre todo con los niveles de contaminación ambiental que tenemos acá en las grandes ciudades. Ahora, usted tiene que cuidarse si, si su niñito, y ahí hágale caso por favor al pediatra. Si usted ve que su niñito, su bebé, se le agita mucho, el, el, el, hay que mirar debajo las costillitas. Si se contrae y, se, y se, se, se presiona mucho para respirar y le rinde poco la respiración, se ahoga.、Eh, lamentablemente, las clínicas y los hospitales están llenos. Tiene que llevarlo a un apoyo médico. Y si, si puede llevar un médico a la casa, sería lo ideal. Sabemos que el tema de los recursos económicos es la limitación. Si hubiera más,、eh, una mejor calidad de vida para la gente en general, no habría e s t a crisis tan grande.、Uh -huh. Pero eso es algo que no depende ni de usted ni de mí, sino que depende de las autoridades que nosotros mismos elegimos. Eso lo marco. ¿eh? Nosotros, suena, suena como una crítica. Nosotros, una sí, crítica, una ¿verdad? crítica, porque, por ejemplo, hay muchas voces críticas del ámbito de la salud, de、Pero、gente que sabe,、mí. claro. Por ejemplo,、eh, la salud hay que enseñarle a la población a cuidarse oportunamente. Por ejemplo. Los indicadores de diabetes en Chile, de obesidad morbida, incluso han aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente se alimenta mal. ¿Y por qué se alimenta mal? Porque compra, iba a decir la palabra, mugre de comida. Y lo basura, Basura. Come, y, esto, come, y porque es barata además.、Pues. Eh, entonces,、no、hay, si usted se fija, los huevos están caros, o se dan el precio de las nubes, las paltas son caras. Alimentación usando huevos, paltas, verduras. Eh, apio, por ejemplo, verduras con fibra, pepino, toda esa gran variedad, eso debería ser la base de su alimentación con una proteína, una proteína adecuada y de calidad, por ejemplo, carne, carne posta negra, posta rosada,、eh, pescado, salmón que es exquisito, reineta, la, la merluza, ese tipo de cosas hay que comer, pero hay que aprender a comer también algas, lo, el cochayuyo, el luche. Bien preparado, como lo comía yo cuando era niño, nosotros era un plato exquisito que hacía mi mamá, Concha, unas, yuyo, unas papas cocidas y, y, y luche al、lucha. plato, listo. Hoy día los niños no comen l u c h a porque les molesta el olor, claro, pero es más rico el olor de la hamburguesa, de la. Ustedes saben de、más、dónde.、Donal. ¿Qué está hecho? Anda a saber tú con qué tipo de carne, con cuánto saborizante, s、eh, s hasta fertilizante, s preservante. s Que son sustancias que no son naturales. En la naturaleza no existen esas sustancias que son los colorantes, saborizantes, preservantes, que hacen que un pan, que en su casa, el pan hecho en casa, le podría durar 3, 4, 5 días, y usted compra un pan en s u m e r c a d o y le dura meses, un, un par de meses, y, y después recién se empieza a secar. Es porque tiene sustancias químicas que el cuerpo no conoce, que en miles de años nunca consumimos. Entonces, claro. Aparecen estas enfermedades nuevas. Y entonces, como no hay explicación, le dice que son enfermedades autoinmunes, autoinmunes. El cuerpo se ataca a sí mismo. o e n verdad el, que el cuerpo se ataca a sí mismo? El cuerpo no se ataca a sí mismo, a no ser que esté vuelto loco. ¿Por qué? Por suerte que este cuerpo que nosotros tenemos es perfecto. Es una máquina fantástica que fabrica sus propios medicamentos.、Eh, si usted tiene que regular la temperatura, el cuerpo lo hace solo. Si usted tiene que vencer una, una inflamación, una infección, el cuerpo lo hace con su sistema inmunológico. Yo hace tiempo traí un spot que lo ha pasado, yo creo que se lo s a n de memoria muchos oídos. Sí, de v d o n d e lo que hay que hacer hoy día, amigos, amigas, lo que hay que hacer hoy día es reforzar o mantener al día, bien, bien alimentado, su sistema inmunológico. Entonces, ¿por q u e yo critico a, la, a los ministerios de salud, no solamente de este país, sino que en general, a la OMS? No tienen una política educacional. ¿Por qué? Por eso, u s t e d que a f e c te i n t e r e s e s Porque si usted va al supermercado, toda la, la comida contaminante es la que está en las góndolas centrales. La comida sana está, está puesta por las paredes, en los bordes. Ahí están las verduras, ahí están las panaderías que hacen pan fresco, ahí están、eh, las carnicerías, etcétera, la marisquería. Pero en el centro está la maravilla. ¿ya? Bueno,、eh, entonces, ¿qué yo le puedo recomendar? Porque yo mismo lo hago. Hay muchísimas formas de protegerse. Por ejemplo, plata coloidal. Use plata coloidal. ¿Plata coloidal qué es eso? Plata la plata coloidal es un antibiótico natural que se ocupa hace más de 5.000 años.、Eh, pertenece a, a, la, a los elementos eh, eh, de la medicina a yurvédica, medicina natural, y se ocupaba incluso, por, fue descubierto por accidente, yo creo, porque no es que alguien en aquel tiempo. Verificó que si tú colocas en un vaso grande un recipiente de agua, no, a lo mejor va a ser un poco difícil lo que va a decir, pero te lo cuento. En un recipiente de vidrio, coloca dos electrodos de, de plata de, plata, del más al, de la más alta pureza y en, cada uno de esos hace circular una corriente eléctrica por el agua. Entonces, al, pasar, al ocurrir ese fenómeno, la plata se desprende, se van desprendiendo partículas muy pequeñitas de plástica. De, de, de plata, perdón, que se llaman nanopartículas. Nanopartícula. Y esa plata queda atrapada en, en el agua. Luego esa agua se va midiendo ¿eh? la densidad de las partes por millón hasta que si llegamos a un nivel de partes por millón eficaz para las infecciones, y eso se envasa. Yo le voy a dar un dato de una persona que yo conozco hace años, con el que trabajo, que se llama Alberto Llori, que él fabrica la plata coloidal y él descubrió la plata coloidal por un tema de、eh, accidental, prácticamente, porque él tenía un montón de enfermedades. Eh, tenemos un poquito de música, Juan Carlos. Un montón de enfermedades.、Eh, tenía enfermedades、eh, de autoinmunes, ¿ya? ya problemas osteoarticulares. O, se quebra a cada rato.、Eh, ingeniero mecánico. él Y hasta cuando empezó a comprar la pata coloidal, mejoró. Y finalmente armó él un emprendimiento. Y él fabrica la pata coloidal. Es muy barata la pata coloidal. Un frasco de 200 ml cuesta 6 mil pesos. Y si usted compra por varios, se le sale 5 mil pesos. Y、Mira. tiene. Para otro tiempo, espérate. Al... Vamos a i r a la música con los v i d o s Y a la vuelta, busco un lápiz. Y, y a la vuelta le doy el、Sistema、dato a Alberto. Si s t o m u i n m u n e Y Alberto, yo le plata coloidal. Como en el rain, en la puerta de <tose> la puerta. Possessing and caressing me Oye, después de este tema de los Beatles, volvemos con l e o n e l Alberto Roja, que te va a dar el número de, del señor Yori de la plata coloidal. Y le vamos a hacer unas preguntas que las señoras están haciendo. El tema se llama Please, Please Me. Escuchando a los Beatles con Please, Please Me. Ya, y esto de la plata c o l o i d a ¿para qué sirve? ¿Dónde uno puede contactarse? Y es verdad,、eh, lo que está hablando. Sí, pues es verdad, el don Alberto Rojas, señora Claudia, es un tipo bien preparado, un ingeniero, un terapeuta, de la parte de la homeopatía, ¿cierto? Él va a explicar lo que es la homeopatía, lo lo que es la homeopatía y por qué nos no, no debería importar, ¿cierto? Comer sano lo más importante, comer sano. Yo dejé. De comer basura hace mucho tiempo atrás, tengo una diabetes medianamente controlada. Al día, gracias al, al trabajo de Leonel Alberto y mi, mi rigurosidad, amanezco con 90, 105, 110, 115, máximo en las mañanas. Cuando llego a... Y he dejado de tomar la pastilla porque cuando la tomo, llego a 70. Es muy poco. Y cuando me pegaba el pinchazo de insulina, llegaba a 50, sin energía prácticamente. Entonces hay que regular de mejor manera esa situación. Pero uno lo sabe, yo como,、eh, como tres veces a la semana salmón, harta verdura, como unas cosas que jamás había comido en mi vida, que son las crucíferas. s q u e son las crucíferas? El brócoli, el brócoli, el, Col, repollo. el coliflor, el repollo, la espinaca, que tiene como unas puntas así como.、Cali. Es como, me está picando la lengua, pero es muy beneficioso. Yo tuve un problema al ojito, quedé,、eh, producto de, de la, del, del, que me g t ó la presión intraocular, me quedó una catarata, me la tengo que operar. Pero antes tuve que operarme una retinopatía diabética. Me aplicaron u n r a y o l á s e r la semana pasada,、eh, una experiencia que no se la doy a nadie, y mañana voy por la segunda sesión. Y eso es por no. Bueno, no tengo que. La doctora me dijo que no tenía que cuestionarme mi pasado, sino prepararme para, para mi presente y ser consciente de mi estado de salud. Y lo que hace Leonel siempre te dice lo mismo. Oye, sé consciente ahora, en este presente. Gracias a Dios camino bien, hago ejercicio,、eh, me preocupo menos de las cosas y me ocupo más de las cosas. Me ocupo que me amaste bien, le doy gracias a Dios por cada día de vida que tengo, por las cosas que tengo, no por lo que no tengo. Y agradezco al Padre Eterno porque nos bendice. Tenemos esta radio para comunicar a la gente que la salud no depende de los demás, depende de uno. Así que ahí lo dejo con Leonel que va a hablar de la plata coloidal. Y de otras cosas importantes, ya que hay harta gente escuchando h a s t a a hora la radio. Adelante, l e o n e n Mira,、eh, la plata coloidal es, un... como le decía hace unos minutos, es una、eh, herramienta de la, la, la medicina más antigua del mundo, junto con la china, que es la,、eh, la medicina a y u r v é d i c a Alberto Llori, que es una persona que yo conozco y trabajo ya hace como 10 años con él, ...y nunca me ha fallado la calidad de su producto, tiene el siguiente teléfono. Si alguien lo quiere anotar, le doy una pausa. Se llama Alberto Llori. Con doble L, YORI, Y al final es lo M, ¿no? El celular es el 9-7709-5866. Lo voy a repetir: 9-7709-5866. Y dígale que de parte mía lo está llamando, que lo escuchó en la radio. Él está en estos minutos viviendo en el TAU. Pero hace el despacho. Lo l e v l ingeniero Leonel Alberto Roja y terapeuta. Vía s t a r k e、eh, n Entonces eh, lo despacha.、Eh, el, si usted compra más de 5 o compra 5, por lo menos a mí ese precio me hace y dígale que ese precio lo haga. A 5 mil pesos en la botellita 200cc. Es muy útil para estos cuadros respiratorios, dolores de garganta que hoy día están ocurriendo. Yo lo uso y las personas que yo se lo he sugerido que lo ocupen han tenido muy buenos resultados. Lorena, pues, Lorena te manda s o l o d i c e Oiga, Juan Carlos, p r e g ú n t e l e al terapeuta. Ando con la garganta como apretada. ¿Estaré inflamada? ¿Qué significa estar inflamado? Ya, déjame terminar el dato de Lorena、sí, o、sí, y o r i l e Y le contesto a Lorena. Obviamente, yo no puedo hacer ningún diagnóstico con una, una, un relato así, pero en términos generales sí se puede hablar desde el punto de vista de la medicina natural.、Eh, entonces, usted le puede decir que está llamando de parte de l e o n e s Rojas y que le haga el precio que me hace a mí y le va a despachar.、Eh, este, ¿Cómo se ocupa? Una tapita cuatro veces al día para que se mantenga y tomar abundante líquido, porque además la plata coloidal. Mata los hongos que pueda tener. Por ejemplo, si tiene aftas bucales, se pone plata coloidal un poquito en la boca ahí. Al niñito, en vez de ir a comprar estos r e m e d i s Existe c a n a no c ó m o se llama? Hay un medicamento que, que para el afta que dan, yo no, no me acuerdo en este minuto, yo no lo uso hace años. Y, y le va a ayudar con esto también. Si quiere, lo puede poner un atomizador y se lo pone cuando esas personas que tienen herpes labial para matar el virus, porque la plata coloidal mata virus. a l g ú n día le he explicado y tal vez lo voy a explicar, por qué la plata coloidal, el dióxido de cloro, matan patógenos sin matar la flora bacteriana benéfica, que es otra gracia que tiene la plata coloidal.、Sí. Los antibióticos, siendo muy eficaces y muy útiles para muchas infecciones, son muy especializados, tienen el problema que además matan todo tipo de vía, por eso se llaman antibióticos. Y después que usted toma antibióticos, su médico siempre le va a estar indicando que tome、eh, probióticos. Para poder reponer la, la, la flora intestinal que ha perdido. La bio, la, la, la, bio, la vida misma、eh, tiene unas condiciones eléctricas adecuadas para funcionar. Entonces, lo que hace la plata coloreada y lo que hace el dióxido de cloro, que también yo ocupo, hace que eléctricamente, por tener una carga distinta eléctrica a lo benéfico, los agentes patógenos tienen una carga eléctrica y los agentes. Eh, beneficiosos tienen otra carga eléctrica opuesta, unos son del signo positivo y otros signos negativos.、Sí. Entonces, lo que hace la p a t a c o l o r i a lo que hace el dióxido de cloro también, entrega、eh, iones que hacen que esto, estos patógenos que tienen una carga eléctrica d e s e q u i l i b r a una vez que le c a m b i a su carga eléctrica, se desaparecen. Por eso son tan eficaces y no matan la flora bacteriana benéfica. Con eso ya quiero que le s haya quedado. Más o menos claro por qué se ocupa y es tan beneficiosa y es tan barata, por eso no la va a encontrar usted en la farmacia. Porque barata, las farmacéuticas no la van a utilizar porque tiene un costo muy bajo y son, no son negocios. Ahora, para Lorena, que está con la garganta inflamada, bueno, ella tiene que ver, pues si, si se mira en el espejo a la garganta y se ilumina hacia adentro y si está muy irritada, a q u e lo que haría yo?、Eh, consumiría ajo. Un ajo bien masticado. Pero el ajo es hediondo. El ajo es benéfico. El azufre del ajo es el que te deja s Pero es saludable. En la mañana, por ejemplo, usted aprieta el ajo, lo, lo presiona con una cuchara, como que se revienta. Le puede sacar esa hojita verde que tiene el ajo por el centro, que es la que tiene más azufre. Y se lo, lo mastica y lo, lo puede disfrutar. Le pone un poquito de aceite de o l i v a para que parezca sandwich. Puede también r a l l a r Mire, este es un remedio muy antiguo que yo aprendí y que lo ocupaba en aquella época en Rusia. Eh, de allá lo s v e n d i l l o s No es que haya estado en Rusia, pero los apuros económicos que tenían los rusos en aquella época, estamos hablando del año 68, por ahí, acuérdense que después cae la Unión Soviética y se sabe un montón de cosas de lo que pasaba al fondo, que había mucha pobreza. Pero ¿qué hacía la gente? La cebolla. t ú raya s cebolla en un r a l l a d o r plástico o de vidrio para que no se oxide con el metal del r a l l a d o r típico. Y después decantas la media cucharadita de té de jugo de cebolla. Te colocas la cucharita lo más atrás en la lengua posible sin hacer arcada y luego lo derramas. Entonces van a ver que esto se va a ver como una cascada miniatura, a ¿no、cierto? Que baja por la garganta, por los bordes, por las paredes de la garganta y es un antibiótico, es un antiinflamatorio y te va a ayudar con la garganta. De hecho, yo cuando hago programas que son muy largos de radio, yo hago jugo de cebolla y lo ocupo en la garganta porque uno se resiente mucho. A veces me t o c a b a hacer programas de una hora y media. Entonces, muchas horas hablando, aunque lo matice con música,、eh, cansa. Pero volvamos al tema de la salud. Entonces, para Lorena,、eh, yo le indicaría, si quiere, vaya a ver un médico si tiene fiebre. ¿ya? Plata coloidal es fantástica para ese tipo de informaciones, porque tú te tomas la tapita, por ejemplo, recostada, y dejas que eso esté un rato debajo de la lengua y en la garganta, y hace el mismo efecto al bajar por, la vía, por esa zona, también actúa como un antibiótico local. Me van a decir que no, que no hay estudios científicos. Mira, la típica de Monserga siempre, amigos, funciona y es barato y no le daña la flora intestinal benéfica. Ahora,、eh, el otro elemento también, y a propósito de lo, del pas que le traje a Juan Carlos, que está hablando aquí, que le traje una casata: ceolita. Ceolita, también、eh, N-acetilcisteína más glutatión, dióxido de cloro. Es un pack para sacarse los efectos negativos que le puede haber causado a algunas personas los pinchazos que nos tuvimos que poner para la época de la pandemia. Entonces,、eh, ustedes han oído, eh, eh, a lo mejor de r e p e n t e casos extraños: gente joven que, que tiene、eh, situaciones de cáncer, de, que nadie sabe por qué en dos meses la persona desarrolla un cáncer muy rápido. No se sabe con exactitud cuál es la causa, pero sin embargo, con estos packs de medicamentos, lo que se hace es desintoxicar el cuerpo de metales pesados y sustancias tóxicas que pueda estar teniendo usted. Así que, desde el punto de vista de la protección de la salud, hay varias alternativas, bastante, pero son por el lado de la medicina natural. Eh, integrativa, porque hoy día se habla de v i t a medicina i n a d persona, e e m d integrativa, porque nosotros tenemos que integrar todo, todo, tanto lo que hace la medicina estándar como lo que hace la medicina mapuche, por ejemplo, lo que hacen los chamanes. Ustedes saben, por ejemplo, que en Perú hay una conexión directa entre los hospitales y los chamanes en la selva, porque no hay forma que lleguen a la selva amazónica los、eh, servicios de salud con urgencia. Por lo tanto, hay un contacto con los chamanes. Yo tengo un amigo mío. Que estaba, en una, y esto es una anécdota, que estaba en una expedición, estaba en e una andaba de paseo, de esos típicos, digamos, safari. Y él no quiso hacerle caso a los que le recomendaron que tenía que dormir en hamaca. Y él armó su carpa, la dejó bien cerrada, y en la noche se metió a la carpa. Cuando se mete al saco a dormir, siente el pinchazo terrible en un m u r o Le picó una habilla. Y entonces estaba en un lugar inaccesible. En, llamaron a un,、eh, unos chamanes de ahí que ellos le indicaron unos antídotos y los chamanes le pidieron un helicóptero porque el veneno de la víbora le estaba、eh, avanzando rápidamente. Ya habían pasado una hora, tenía la pierna como un tronco de árbol y es,、eh, empezó a amenazar a atacar más arriba donde están los lo, lo intestinos. Esa zona es muy delicada para cualquier infección, así que mandaron un helicóptero y a mi amigo chileno lo rescataron, se lo llevaron a un hospital. Le pusieron tantos corticoides y tantas medicinas que él perdió la visión, perdió la vista. Cuando se empezó a reponer, se dio cuenta que no veía. Bueno, así volvió a Chile. Y acá, y si quiera anotar el apellido de una doctora fantástica, una oculista, la doctora Trigo, que es argentina, y ella viene a veces a Chile. Ella lo trató, ¿y cómo lo curó de su problema de la vista? Con una dieta, con alimentación. Le dio la fecha, todo lo que le iba a pasar. Y mi amigo no creía que, que con alimentación iba a recuperar la vista. Y efectivamente, recuperó la vista. Entonces, un día me dice que se despertó en la mañana y a los pies de su cama en la pared tenía un reloj. Y abre los ojos y esta vez vio borroso y veía dos relojes que se movían. Y se puso jubiloso, llamó a la doctora y el doctor e dijo: Sí, le dijo, pero ¿para qué me llamas? Si sabíamos que iba a pasar esto. Cuando vea un puro reloj, ven a verme. Y mi amigo se curó de la c e g u e n a que le había producido la aplicación de los remedios contra el veneno de esa bicha. Así que bueno, por eso hablamos de medicina integrativa, porque hay que juntar todo lo que ayude para mantener la salud, amigos, todo sirve. En Chile hay hospitales en donde se atiende homeopatía también y medicina tradicional china, el n e Hospital San José, incluso Reiki. Ale González, l e manda salud. o、bueno. l a l e González, por acá, amiga. Juan, que estoy escuchando, de v i r que interesante el programa Salud al Terapeuta, mira. Es verdad lo que tú decías, es d e yo le dije que, que cuando hay días de oscuridad, no días de oscuridad, en invierno hay menos sol, entonces aumentan como los neurotransmisores que te dan como depresión, como、Exacto. que te da pena, que andáis más nostálgicos. ¿Cómo、eh, elevar esos, esos, esos índices de los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, en forma natural, sin comer porquerías como.? Eh, pizza, sin tanto carbohidrato. ¿Qué podríamos comer? Y comer? sin TikTok, porque está comprobado que las redes, el uso de lo s celular e s y todo eso eleva los niveles de la dopamina al punto que se llega a ser tóxica la cantidad que la gente se acostumbra a la dopamina. Por eso la gente se pega con, queda con el TikTok, con el Instagram. Con el TikTok. Claro, hay que h a c e r dieta, hay que h a c e r de t o x de dopamina, amiga. Ya, pero ¿qué hace? Ya, primero que nada, ahí tenemos la verificación de que el sol es vida. Al faltar el sol, la gente se entristece, incluso las plantas se ponen, i s t e z a e n lo que pasa. Ahora, ¿cómo podemos elevar los niveles de serotonina que se generan en los intestinos? Una la la de las hormonas de felicidad se genera en los intestinos, la, la serotonina. Alimentación sana y saludable. Eh, mira, eh, ¿cómo dijiste que se llamaba la a u d i t o r a Lale. Lale, mira, Ale, acordémonos de una cosa que es una, es una verdad que ya no la, no la niega nadie. El más del 95% y, y aún más por ciento de las enfermedades tienen un origen emocional. Obviamente, emociones negativas. Pero, ¿dónde está la emoción negativa? La emoción negativa no es que ande afuera, que vaya pasando. La emoción negativa está al interior de uno mismo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es no dejarte de llevar por las emociones negativas. La, la, la, la rabia, la ira, el aburrimiento, la, la ansiedad,、eh, el, el hecho de tener relaciones tóxicas con personas tóxicas, que sabemos que nos hace daño juntarnos con ellas. Hay que, usted sabe eso, usted sabe, mi querida amiga, que cuando está con una persona tóxica, ¿no? ya sea、no, no、sé, una relación de pareja, un amigo, un compañero de trabajo, usted se aleja de esa persona y como que le viene un aire. ¿eh? Ahí está usted alejándose de la causa que le produce esa emoción negativa. Emociones positivas, buena música, buena compañía, los seres humanos estamos hechos para estar con más personas. No es bueno estar solo, se lo digo a, a muchas personas que yo quiero muchísimo, que por razones de la vida están solas. Hay que conversar con alguien, ya es importantísimo. Y eso mismo eleva los niveles de serotonina, el, la participación social.、Eh, Básicamente, aléjese, como le digo, de las, de las cosas que l e enchistecen, porque aunque el cielo esté oscuro, aunque el cielo esté nublado, igual hay radiación del sol. Por lo tanto, usted expóngase igual a esa luz, a la luz. No es necesario andar tan abrigado a veces. Por ejemplo, hoy día no hace tanto frío. Si puedes salir a caminar por el parque sin zapatos, caminar, no pisar de, de desechos de animalitos, sí, porque algunos son muy tóxicos. Eso se llama grounding, ¿ya? que es. Adquirir del suelo electrones y reequilibrarse eléctricamente. Hay que tener claro una cosa: la salud, el, el universo en general, funciona en un equilibrio electromagnético. Los medicamentos típicos, las pastillas, los, todos esos eh, eh, remedios que te compran en la farmacia son de origen químico, son formulaciones químicas muy eficaces para muchas cosas. Pero también le hacen daño en otras. Recuerde que usted con, con 6、eh, ibuprofeno usted mata un guarén. Es veneno.、Eh, con, si usted sigue tomando paracetamol sin parar la misma dosis、eh, alta durante 5 días, se está exponiendo un daño hepático terrible. Porque lo mismo que lo sana, usted lo enferma. Bueno, por eso hay que tener mucho cuidado y siempre, siempre bajo orientación médica. Incluso yo mismo, que soy terapeuta, que yo no soy médico, soy ingeniero y he estudiado muchísimo, yo siempre me rijo por la orientación de médicos y yo si, siempre digo: Usted nunca abandone su tratamiento médico, usted tampoco. Si está tomando, por ejemplo, algún, está con depresión o algún psicotrópico, alguna cosa que le dio un p s i q u i a t r a los psicólogos tampoco indican médicos, no los abandone porque sí, siempre abandone. Háblelo con su médico, porque eso le puede dejar un, un efecto negativo persistente en la parte emocional. Hable con su médico psiquiatra y vaya dejándolos de a poco. Ya primero la dosis por la mitad, después la, la cuarta parte, no sé, o bien las tres cuartas partes, luego la mitad, etc. Entonces, la pena, la tristeza que trae esta época del invierno es como normal si la naturaleza se, re, se, como que se recoge para en septiembre brotar con nueva fuerza. Y cuando haya sol, disfrute del sol. y a Eso. ¿Qué más, Juan Carlos? Porque parece que ya estamos.、Eh, ya estamos casi listos、sí. en la hora. Oye.、Eh, aquí tengo un amigo. Oye,、o、antes de no, que. No, espera, espera, espera. Valentín González, un amigo que traja b a e n taxi colectivo, y me dice que él a veces no, no, no, no va al baño en forma habitual. Porque obviamente tiene que estar constantemente dando vuelta en el colectivo. Y me dice que siente dolores articulares. Eh, a la espalda también y le cuesta orinar. Le dice, ¿Qué edad tiene tu amigo? Tiene 55.、Yeah. ¿Algún tipo de hierba algo que le pueda ayudar? Lo que pasa es que,、eh, exactamente, muchas profesiones tienen efectos secundarios adversos. Tiene que preocuparse él de evacuar porque、eh, es un tema de, de hábito. Tiene que preocuparse de tomar agua. y recordar: no, no abusen del agua embotellada. Por último, me, póngale una torreja de limón esa agua embotellada. Póngale siempre la sal de la llave, al agua de la llave, póngale un poquito de sal de mar. De mar, no la sal esa que está en el salero del restaurante. Sal de mar y una pizca de bicarbonato de sodio para calinizarla. Tiene que tomar agua y tiene que tener su rutina de tal manera que sepa que cada cierto momento tiene que ingerir agua y dejar el espacio para. Evacuar el agua que empieza su cuerpo a generar. Esos efectos que él está teniendo, obviamente, son producto de que no está teniendo buen, buen funcionamiento a nivel renal, probablemente.、Eh, hágase ver la próstata, porque la próstata en las personas de, de esa t edad va, empieza a crecer por un fenómeno natural. Y al crecer la próstata, va comprimiendo el sistema de evacuación, el uréter, y muchas veces también la vejiga misma, la vejiga por, por sobrepeso, se va deformando y no aguanta tanto, tanto líquido. Hay personas que con los años ya no, no, no soportan más de 120 cc sin tener que ir corriendo a, a, al baño. Cuando eran jóvenes, podían prácticamente orinar 500 cc de un viaje, porque la vejiga va cambiando el cuerpo. Perejil es un r e m e d i o natural, es un,、eh, para ayudar a eliminar líquido.、Eh, tómelo cuando esté en la casa.、Eh, hágase un horario, porque su salud es importante. El dinero es importante, pero la salud también, porque no sacaría mucho con estar ganando dinero y si después ese dinero lo tiene que gastar en mantener y recuperar la salud.、Bien. Tiene que... Yo le recomendaría a este caballero que use sal de mar, pero de la genuina, para todos sus alimentos. Que la señora cuando cocina. ¿Tienes contra la sal de mar de mesa? No es que esa no es sal.、Eh, de, acuérdate que un tiempo lo, los sí, honorables pregunto, se pusieron. t r a Se pusieron, claro, se pusieron trabajadores y, y estaban sacando una ley que prohibía el uso de la, del cloruro de sodio, que es la sal común. Lo que pasa es que el cloruro de sodio es el desecho que queda después de todos los procesos de extracción de minerales de la sal de los salarios. Eh, cuando se saca el litio, el molidreno, todas las cosas que se s a c a ese residuo que queda lo muelen bien, le colocan y o d a t o de potasio para que sea zanito, le ponen unos blanqueadores con cloro, y esa es la sal que usted compra, que es blanquita, cae como agüita, pero es muy tóxica y está asociado al aumento de enfermedades cardiovasculares. Sube la presión, se produ produce daño. Al punto que Chile, ustedes saben que es uno de los países con mayores、eh, cifras de muerte por、eh, infartos. Pero producidos por este tipo de mala alimentación. La sal de mar, la, que la sal que estaba flotando en el mar hace un par de años, y en las salinas la extraen, tiene, aparte que tiene cloro y también tiene sodio, los niveles que el cuerpo necesita, tiene yodo, tiene oro, tiene, tiene 94 minerales traza, que son justamente los que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, porque es un tema interesantísimo. Si yo le saco a un ser humano, lo han hecho, Eh, de un l i c h o de plasma, dejan solamente el plasma y le hacen un análisis este,、eh, espectro, con un espectro, espectro gráfico. ¿ya? Van a encontrar que tiene los mismos minerales que tiene el agua de mar. Y en las mismas proporciones. ¿Por q u e d e l mar surgió la vida, las células se formaron en el mar. r q u e lo que hacemos nosotros? Rompemos ese equilibrio, volviendo al tema anterior, con alimentación basada en una serie de sustancias químicas que, al mezclarse con nuestros minerales naturales, producen un desequilibrio en las células. La célula después ya no sabe qué, qué tiene afuera. Entonces, las células empiezan, algunas, en un ambiente tóxico, a mutar. Y eso es muy feo. Lo hablemos otro día de eso. ¿Mutación igual cáncer? No siempre, pero sí problemas. ¿ya? Y muerte celular, apoptosis le llaman. ¿ya? Muerte celular, fibrosis, fibromas, muchas cosas. Así que a ese amigo que anda en el colectivo lo entiendo, porque cuando yo también tengo que manejar por muchas horas, sí hay un problema, que tú tienes que parar a ir al baño. Por eso, cuando uno viene del sur o va para el sur, hay restaurantes, hay pa puntos para cargar eh, eh, combustible, por ejemplo. Que están llenos de autos, o sea, ¿y no h a dónde estaciona? r Llenos los baños con cola. Las pobres mujeres tienen que hacer cola porque su proceso es, es, es un poquito más complejo. Y lleno ahora de perros, que la gente para para que los perros hagan sus cositas en el pastito, con las bolsitas y todo eso. Entonces ha cambiado en estos últimos años el、eh, comportamiento social. ¿Y por qué? Pues r e s t a que hay que ir al baño. Usted tiene, ¿Qué hace? Mucha gente no toma agua para no tener que ir al baño. Y eso es pésimo. Porque empiezan a sufrir los riñones, va a empezar a tener problemas de hinchazón, te le hinchan los pies, puede llegar a un、uh, montón de problemas. Y los dolores de espalda, porque puede estar asociado, aparte con la posición, todo el día sentado, ahí curvada la, la columna, también tiene problemas con retención de líquido y、eh, desgaste de los riñones, agotamiento. Ah! Mira, en estas farmacias homeopáticas que hay,、eh, la, la NOP y la ROCI, que está al frente de la NOP por José Luis Co., consulten por el precio de un drenaje homeopático. Hay uno del laboratorio Hill que es muy bueno. Eso es, yo lo indico también cuando tengo pacientes, yo mismo consultante,、eh, lo, lo, se lo armo ahí. Pero es muy complejo, lo oiga por la radio. Pero hay un drenaje que ya viene listo. El laboratorio Hill, un laboratorio alemán. Es muy bueno. Este señor que acaba de llamar puede comprarse ese medicamento y usarlo. ¿Por qué? Porque ese drenaje ayuda a limpiar los órganos, en homeopatía llamamos los órganos e m o n t o r i o s que son los riñones, que filtran la sangre, que son el hígado,、eh, que es el páncreas, que son los intestinos, etc. Todo eso ayuda a drenar ese medicamento. Por ahí yo creo que por hoy estamos listos, Juan Carlos. Sí,、eh, señor. No quiero aburrir. Repita, repita sus teléfonos, sus contactos. Aquí, ah,、ahí. si q u i e r e n n o t a r mi número celular, es el 989421990. Escríbame por WhatsApp, hágame su consulta. Cualquier duda que pueda tener, repito, 989421990. Y si alguien todavía usa correo, mi correo ¿Quién es q u i é n usa correo? Leonel.rojas.com arroba a g m i l Repito, Leonel.a、ah, con un punto Leonel.rojas.com arroba a g m i l Mira, el, el correo sigue siendo un medio de comunicación formal. Sí, claro, si、sí. yo tengo que mandar indicaciones, sugerencias a una persona, se la mando por correo, el WhatsApp. Aparte de que de repente se borra, el, el correo siempre queda. Y también se puede consultar del celular. Yapu. Juan Carlos, hace un gustazo.、Gracias. Oye, quiero hacer un saludo muy especial a Juan Carlos Paredes. Yo agradezco a los auditores el afecto que recibe Juan Carlos, porque esta radio es Juan Carlos Paredes también, que es el alma. Y el Juan Carlos, yo a h se lo veo muy cansado, muy desgastado, porque aquí pues, se ven muchas cosas. Y él no tiene, quisiera ayudar a todo el mundo, pero no, no, no da. Y él tiene que coordinar, gestionar y además generar sus propias lucas también, pues, si eso es o e s marino. Entonces, yo quiero agradecer a Juan Carlos el espacio por un lado y reconocerle públicamente su gran calidad personal que tiene, su, su empatía y la tremenda solidaridad, lo cual hacen de él un amigo muy, para mí muy querido, muy preciado y del cual siempre vamos a estar preocupados de que esté bien. Muchas gracias, hermano. Un、siempre. abrazo para todos los auditores. Saludando a Miguel de Nevadón, que es lo más importante. Oye, nos vemos. ¿Lo p u e d e dejar con raíces de América? Para que escuchemos este programa. Así que muchas gracias. ピークの癖を見うに、ピークの癖の